Muy buenas tardes oyentes de Jóvenes en Acción, estamos aquí nuevamente en una nueva edición ¿no? de Jóvenes en Acción, programa número eh, mucho, un número muy grande de ver a hacer si lo llevamos contados, así que bueno, hoy me acompañan acá, eh, muchísimas gracias por estar, el señor Marco Sotero. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar en un nuevo programa Acompañándonos acá eh, junto a los oyentes Bueno, también en la operación La primera vez que nos opera eh, Sole, una gran, gran amiga De Jóvenes en Acción, así que bueno Espero que les salga todo bien Y que bueno, los mejores Éxitos para durante el programa ¿no? Bueno, también nos acompañan Detrás del vidrio, eh, Gloria Bueno, muchísimas gracias por estar ahí También un saludo muy grande a Dani Zambrana Que anda por ahí también Y bueno, hoy iban a, iba a venir más gente, pero bueno, por complicaciones u otros, otros eh, problemas que tuvieron ¿no? Otras afecciones de cada uno, no pudieron venir Así que bueno, hoy estamos nosotros, yo soy Cristian Lacanal Y bueno, Marcos, ¿las vías de comunicación quieres decir? Muy bien, pueden comunicarse a nuestro celular a través del 1566 90 50 02 quince sesenta y seis Así es, ahí se pueden comunicar nuestros oyentes para pedir, no sé, opinar, un, pedir un tema, lo que quieran. Eh, hoy vamos a estar, ¿sabes qué? Marcos, tengo, no, no demos los temas que vamos a hablar hoy. No demos los temas el, que están cargados, este, está cargado. Son llevar. atrapantes. Son atrapantes, como dijo Marcos, te te van a llevar por diversos lugares, no, no se no se lleva todo acá en no se, las noticias no se llevan todas acá a cabo en, en José Paz, Derqui, Pilar eh, tenemos hoy noticias estamos internacional. muy internacionales estamos internacionales hoy así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo, también vamos a estar hablando sobre hoy la apertura de clases nuevamente, volvimos correcto, clases. correcto, el sistema el nuevo sistema polimodal o mejor dicho como nueva escuela secundaria básica ha entrado ...en funciones el día de hoy, 9 de, de marzo de del 2011... ...con el nuevo ciclo electivo... ...y también con la... ...va, este vendría a ser el último de los años... ...en el que estiste polimolar Polimodal. Polimodal, así, ahí Así está. es, este es el... No, ...yo, yo soy el... Por pues eso, tú eres la última camada, Cristian. El, el último del, del, del rebaño, se podría decir. Correcto, yo soy el primero de los primeros de, que de van. los primeros de, de los peones sos vos. De los peones que van ahí al frente, bueno... Vamos a estar hablando también de eso porque hay muchas repercusiones en la escuela. Hoy estoy escuchando y, bueno, muchas noticias nuevas en la, de la escuela en la cual yo estoy. Así que, bueno, eh, ya está todo dicho. Eh, Saludos muy grande a todos nuestros oyentes. Y, bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y luego volvemos con más jóvenes en acción por la FM Tincunaco 107.3.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 I've felt this way before and I swear this is true and I Damn. Yeah, it's hot What's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yes, yeah, gotta be the Apple. I'm the Mac Daddy. Y'all haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is international, big mega radio smasher. It's time. Having a good time. With you, I'm telling you I I, I I hate the time of my life. ¿Cómo ser un buen ciudadano? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Contribuyendo para hacer de tu escuela, tu comunidad y el mundo un mejor lugar, responsabilizándote por las cosas que pasan a tu alrededor, participando en servicio a la comunidad, ayudando a cuidar el medio ambiente, ser un buen vecino, tratar a los demás con respeto y dignidad, seguir las reglas de tu familia, tu escuela y tu sociedad. Un buen ciudadano debe participar en su comunidad a que sea un buen lugar para vivir. Seguimos acá en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre el informe... De ecología. Habitual de todos los miércoles. Vamos a estar hablando eh, reduciendo... Eh, perdón, me trajo. Reduciendo emisiones. China, pionera en poner en funcionamiento taxis eléctricos. Así, es una... Algo que te, se... se Nadie, nadie llega a tener el consumo de taxis que tiene China, ¿no? Pero nadie llega a tener eso, pero eh, igual se nota bastante. Eh, digo, acá, ¿no? Me remito, a en, en Argentina, en Buenos Aires, el uso de, ta de taxis. Más en la, en la capital en federal. La capital. Bueno, 50 taxis eléctricos de los 5.000 previstos para 2012 ya circulan por las calles de Pekín. ...dentro del plan de que prevé introducir 5 millones de estos vehículos en China... ...para el 2015, informó este miércoles la agencia oficial de eh, Xinhua, ¿no? Xinhua, así es. Este primer grupo circulará por el distrito de shangh a las afueras de Pekín... ...y se estima que ahorrará más de 30.000 yuanes, que son 4.500 dólares o 3.300 euros... ...en combustible por cada vehículo y su ahorro energético equivaldrá a plantar 1.100 árboles, eh, según los responsables de tráfico de la ciudad. Además de los taxis, desde el gobierno local se incentivará a aquellos usuarios privados que compren coches, coches eléctricos o con tecnologías más limpias. Caso de los híbridos, eh, para intentar así reducir las emisiones de los cerca de 5 millones de coches que circulan por la capital china. Según el plan presentado en septiembre de 2010, en el año 2020, habrá 5 millones de coches eléctricos en las carreteras chinas. Y se estima que para entonces haya unos 10.000 postes de recarga en todo el país. Bastante eh, importante, ¿no? La, la suma que hay, para, que hay prevista. Claro, y, y también la infraestructura que hay que hacer. Sí, y viste que decía que eh, haya unos 10.000 postes de recarga en todo el país. O sea, bastante bueno y se nota el, la parte de eh, que esto, son conscientes ¿no? de todo lo que está pasando y de, y de que de alguna forma u otra hay que revertir todo lo que está pasando. Eh, porque también había leído el, el título de otro informe que decía que en Groenlandia y en la Antártida se estaban derritiendo más rápido de lo previsto. Era. Eh, claro, los cascos polares de los dos polos de la Tierra sí, es. se están derritiendo a una velocidad mucho más rápida de calculada por los científicos allá por finales de año 90 con el famoso caso del efecto invernadero Así hay es. que acordarse también que China es uno de los principales países y uno de los países que tiene más emisiones de dióxido de carbono por todas sus industrias y que este sistema de transporte masivo eléctrico, urbano a través de taxis, a través de sus subterráneos etcétera, todo este conjunto um, aparte también de facilitar y también de mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de, de estas ciudades eh, es. limpiando el aire porque estos vehículos no tienen ninguna, ninguna no contribuyen a la polución ni tampoco al, a la creación de gases eh, tóxicos como pueden ser los de motores de explosión Así es. A, aparte de ello también eh, se pone en, en, en prueba la tecnología que se tiene que utilizar para, para armar tremendo sistema de, de servicio público y también uh, lo que vendría a ser uh, el acostumbramiento de las personas en aquel país y también en varios países uh, de Oriente, que se está utilizando más la tecnología híbrida en los automóviles particulares y en otros sistemas de transporte también, no solamente en automóviles sino no, en colectivos, en colectivos uh, para uh, tratar de, de reducir las emisiones, así tener un menor costo de combustible y también uh, ayudar al medio ambiente uh, colaborando con el oxígeno del lugar. Claro, así es, para no estar. Eh... Eh, contaminando ningún tipo de ambiente o, mejor dicho, ecosistema, ¿no? digamos, porque acá en la Argentina, más allá de que los autos estén en capital, el ecosistema algo, es cuando hay algo eh, para, para que déjame terminar. Eh, pues los autos encontrás en cualquier lado, en el campo, en la selva, en cualquier lado, encontrás una camioneta o un auto, viste. O sea, a eso me quiero referir a claro. no contaminar ecosistemas, pero igual. El hecho de que uses un, un auto, estás contaminando ya. Eh, pero en sí, eh, somos conscientes, y eso siempre me lo replanteo yo, porque somos conscientes y a la vez eh, no, ¿viste? Porque eh, vos estás diciendo, eh, está bien, sos consciente de que el, el coche contamina, todo contamina, pero tenés que viajar y si no tenés auto o no, viajas en colectivo. O en tren. O en tren, y estás contaminando. No, claro que sí. O sea, entonces es medio contradictorio eso, ¿viste? Yo a veces me pongo a pensar, yo soy consciente de que estoy contaminando, pero al mismo tiempo lo, lo, lo usamos nosotros mismos, ¿entendés? Y, y, y estamos diciendo, no, pero estoy contaminando, pero no hay otra forma, ¿entendés? En cambio, acá en China están buscando la solución a eso y están implementando este nuevo proyecto, si se puede decir, ¿no? Que ya le está dando un resultado positivo más allá de, de todas las... Claro, el tema principal de estos automóviles y de todo el sistema público o de transporte masivo que sea eléctrico o de fuentes renovables es eh, tratar de reducir las emisiones en los centros urba urbanos. Porque en los centros urbanos es donde es, obviamente la mayor conglomeración de personas uh, y se ha visto muchas veces, por ejemplo en Pekín como está hablando este informe, que hay nubes de smog. Es una ciudad que tiene mucho smog. Para aquella gente que no entiende el término smog, son las nubes producidas por los automóviles Y por todo el tráfico eh, automotor de la ciudad Que eh, al tener escape libre en sus caños de escape Y sacando emisiones Se forman como bancos de neblina Pero que están simplemente hechos de hidrocarburos O sea, puro y auténtico humo Que la atmósfera de esa, de esa ciudad absorbe Y después al principio del día baja Y las primeras horas es prácticamente una neblina Así es, bueno, yo, me lo explicaste también mí porque yo también no, no, lo, no lo sé. Y eso se ve mucho, ¿viste?, en las fotos o videos que vimos. Mucha... Claro, en realidad la ciudad que tiene más smog en todo el mundo es México, Distrito Federal. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos, es, es bueno saberlo, ¿no?, para, que, para saber que no se tiene que producir acá, eh, que pase acá. Eh... Bueno, bastante bueno. Igual acá en Argentina creo que se estaba implementando ese proyecto de autos híbridos, Sí, ¿no? hubo un pequeño proyecto de autos híbridos, pero no se ha llegado a mayor distancia. No, yo vi una, una eh, propaganda, una programación en la TV eh, hace bastante tiempo, pero no, no llegó a mayores. No, no, sé. claro, además eh, lo que se incentiva es otro sistema, el de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires se incentiva más el transporte masivo, urbano, eléctrico a través del sistema de subterráneos, cosa que trata de evitar... Eh, primero las congestiones arriba de la ciudad y también Buenos Aires no tiene peligro de tener smog porque al estar cerca de una fuente de agua tan grande como el río de La Plata y al estar a una latitud de 45 grados sobre el nivel del mar eh, tenemos la, la posibilidad de que la, eh, el fenómeno meteorológico del smog no se produzca acá se produce en Pekín o también en México porque están en plena tierra y no están cerca de un espejo de agua suficientemente grande que pueda absorber todas estas emisiones Bueno, es bueno saberlo, de, bueno, es bueno estar interiorizado en todo esto, ¿no? Que es bastante importante para nosotros. Eh, bueno, es eh, bastante importante el tema este y que se vaya eh, tomando en cuenta esta idea en los demás eh, países, ¿no? ya sea limítrofes de, de China o acá, no, no sé cuándo, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando son limítrofes? Tiene un nombre también. ¿Cómo? Tiene un nombre cuando los países no son limítrofes. Eh, países Bueno, ya lo voy a buscar y ahora lo busco en internet para el próximo... No, tiene un nombre, en serio, tiene un nombre. limítrofes es a los que están alrededor, así que bueno, ahora voy a ver cómo se llama. Eh... ¿Países de exterior? No, no, tiene otro nombre. Bueno, ahora vamos a una tanda, a vamos a ir un, a tema y tanda, así que bueno, igual ya justo estaba por mandar la tanda, me hacen el cartelito del otro lado. Eh, bueno, bastante importante esto Así que bueno, seguimos con más Jóvenes en Acción Por la FM Tincunaco 107.3 Cuando la música No te nombre Y te acompañe la sol Fuiste única y ahora solo eres una más. Cuando en tu Yeah Cambiado Los niños tienen derecho a jugar, a estudiar, a ser escuchados, a tener una buena salud, a una buena alimentación, a tener una identidad, a no ser maltratados, a la libre expresión, a no ser discriminados por su apariencia, religión o nacionalidad, a ser libres, a no ser explotados, a no sufrir abusos. Los niños tienen el poder para cambiar el mundo de manera positiva. Comienzo del espacio publicitario. Oh, ¡Qué nochecita, eh! Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Oh, si Yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, toma. Un puñado de billetes. Miércoles de 15 a 17 horas. Música, actualidad y todo lo que necesita un joven. Bomberos Voluntarios de José Cepaz refiere No abra la heladera si no está calzado. El aparato puede producir una descarga eléctrica que recorrerá su cuerpo debido a que el cuerpo de una persona es la mejor descarga a tierra. Respalde a sus bomberos voluntarios. Apoye la campaña de Socios Protectores. Fin del espacio publicitario. acá en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3 Bueno, ahora vamos a estar eh, hablando de algo que nos llamó mucho la atención cuando lo encontramos con Marcos, ¿no? En la producción de, de, de este programa. Un, un, ahora aprovecho un saludo muy grande a Yamila Ramírez, que bueno ella era la producción pero ahora con el tema de la universidad, la facultad está muy Interiorizada en eso, así que bueno tuvimos que ponernos los pantalones de producción, así que bueno nos aso bueno, como les decía, nos asombrábamos mucho con con Marcos cuando vimos esta noticia porque Marcos se, se como que dijo, pero como re asombrado Marcos, pero si, sí, claro, la noticia no es muy común y además Argentín, los argentinos conocemos esta historia siempre con algún túnel de banco, con algún sí. túnel que conecta algún objetivo particular. Y no solamente los túneles de robos o de algo por el estilo, sino que aquí, en lo que vendría a ser Sudamérica, entre México y la frontera norteamericana, uh, en una caseta de control... Cerca de una caseta... Hallaron, señores y señores, nada más y nada menos que... Señoras y señores, señoras señor. y señores, disculpen. Hallaron nada más y nada menos que un narcotúnel que comunicaba, como vos decías, a México y al a la... Estados Unidos Correcto, a través de la frontera a, a Atrás de la frontera Un narcotúnel eh, encontraron O sea, como decía Marco Nosotros lo tenemos muy interiorizada esta historia Con, bueno, túneles que iban Para robos a bancos ¿Cómo se diría cómo un túnel que era para bancos? Porque acá, narcotúnel eh, Para los narcos y para el banco es Y túneles bancarios, túneles de fano. Túneles de... De Washington Verde, no sé, hay un montón de nombres o un montón de apelativos que se le puede poner A un túnel utilizable para sustraer dinero ilegalmente de un banco infringiendo la bueno. ley y todas las leyes Ahora, vigentes Ahora vamos a leerles la noticia a los, a los oyentes eh, Soldados mexicanos descubrieron este martes pasado un túnel clandestino de entre 30 señores y 50 metros de longitud Que comunica México con Estados Unidos y por donde se pasaba droga y al parecer hay inmigrantes indocumentados. ¡Mira vos! Eh, el túnel fue localizado del lado mexicano en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, California a unos 3 kilómetros de una caseta de control migratorio para entrar a Estados Unidos. Eh, el comandante de la segunda zona militar, Gilberto, Gilberto Landeros Briseño, dijo que este nuevo pasadizo fue construido como si fuera una alcantarilla y que dentro fueron hallados en un principio 14 kilos de marihuana, pero se presume que podrían, podrían encontrar más. Al parecer el túnel tenía salida en Estados Unidos y se presume que habría sido utilizado inclusive para pasar personas de demanda clandestina al país del norte. El túnel tiene como un metro de profundidad en, y entre 30 y 50 metros de largo. Cuenta con extractor de agua, convertidor de corriente y dos lámparas especiales. Está recubierto en paredes y techo con madera. Pero se la jugaron, te digo, ¿eh? Sí, es una obra de ingeniería bastante interesante Bastante, para que nosotros... Está para analizarlo esto En realidad, en muchos informes Para sacar todo el material que se excava Cuando se está haciendo una excavación de esta clase O sea, un túnel eh, Tiene que haber un sistema de carriles para sacar la tierra hacia afuera Me imagino que acá hubieran utilizado un sistema de carriles similar Por ejemplo, para los robos de bancos Que hubieron filmaciones jactándose los delincuentes De ser unos ingenieros De ser unos capos arquitectónicos de este, este sistema Para llegar y hacer este túnel Se sabe que se utilizaron tambores Como de nafta o de lavarropas Viejos Con una guía y dos rieles Con un motor en la punta Haciendo como si fuera un tren de minero Sacando toda la tierra Y estrellándola por algún lado Acá van a utilizar un sistema muy similar claro. Porque tiene bastante tecnología Pero... En su... El hecho de que en yo me asombro, viste, Mirá, está recubierto en, pare con, en paredes y techo con madera. O sea, tenían todos los lujos. Un poquito más ahí tenían un baño ahí a metros, porque tenían todos los lujos. Te sí, digo si, la bomba centrifuga de agua es para sacar todo el agua que se filtra por, por y... las paredes, por las napas. Por las y napas. el convertidor eléctrico es directamente utilizado para dar energía eléctrica al puente, digo, al túnel. Y también eh, para que no se note que hay una conexión y nada por este. Pero aparte, o sea... Como vos decías, tende, para mí acá hubo otra mano, porque yo, a, acá tendrían que haber dado cuenta que gente haciendo un pozo gigante, 30 metros, eh, 30, de 30 a 50 metros de largo aproximadamente, y tenía un. Eh, de, de profundidad un metro tenía. O sea, yo a lo que voy es, eh, acá hubo otra mano, porque no puedes no darte cuenta que están cerca a, a metros de una caseta de control. Haciendo un túnel, metiendo palas, saliendo gente con tierra, eh, cosas para recubrir las paredes, madera para el techo. Para mí que acá hubo otra mano. Hubo ¿Y? otra mano que dio un empujoncito y los metió abajo de la tierra. Y no sé, ¿quién sabe? Para, para mí hubo otra mano. ¿Qué quiere que te haya? Porque no puede pasar esto. Porque una cosa es decir, bueno, un túnel de los que arman acá, los, los berreta esto que no le ponen nada al túnel, ¿viste? Arman un túnel de diámetro de 50 centímetros... Ojo, ojo, ojo, ojo. En realidad se arman bastante bien. Tienen luces y también tienen bombas extractoras de agua y también tienen ventilación ah, de, forzada. De esos no sabía. Yo sabía de los de diámetro de 50 centímetros, nomás se metían por ahí. En realidad, un túnel de esas características tiene que tener ventilación forzada, lógicamente sí. porque si uno entra y se empieza a adentrar... Sin un sistema de ventilación se ahogaría prácticamente y no llegaría de aire. La ventilación claro, sí, forzada sí. es un sistema que se utiliza paletas y un agujero a cada tanto que suministra de aire fresco al túnel. En realidad, esto se utiliza generalmente para túneles, o sea, de telecomunicaciones, en el subterráneo también, ventilación de aire forzada, en algunos búnkers. Uh, es conocido el sistema, pero es difícil ponerlo en práctica. Antiguamente, antes de que existían los extractores, se utilizaba de una manera que se llamaba huesca de aire forzado, que era como en dos cavidades antes de la entrada del túnel, que suministraban aire fresco naturalmente. Pero aquí, para ahorrar más espacio, sí, hicieron un ver. sistema de ventilación... De aire forzado Pero yo te digo, eh, el túnel que armaron, genial, ¿eh? Dice, no, no, no, no, no, no, una obra de ingeniería impresionante Bastante asombroso le, le, la obra que hicieron Asombrado estoy completamente de lo que hicieron Porque aparte, ¿viste? Es total claro, o sea, estamos hablando simplemente Estamos anodados por la obra No, no, no, sí, claro No por el propósito de esa misma No por el fin, digamos, claro, que qué tenía esa obra Sino el medio que utilizaron Y los recursos, y cómo Correcto. los emplearon, Esa es mi, ese es mi asombro, ¿Cómo, cómo llegaron a destino esos elementos, ¿no? Digamos, cómo llegaron abajo de la tierra, cómo no vieron a alguien que transportaba pedazos de madera para el techo, o sea... Eso, esa es mi inquietud, que me gustaría hablar con las personas que lo armaron para saber, para que me tiren ideas, ¿viste? No para armar un túnel sino para armar un túnel para facilitar algo. Pero bastante, bastante loco esto, lo que están haciendo estos ingenieros mexicanos, se les podría decir. Ya se... sí. Para mí se les podría dar el título. Se pueden ganar, el título. Se les puede, se pueden ganar tranquilamente el título, ¿eh? Bueno, bastante loca esta noticia Pero bueno, ahora vamos eh, a un tema musical Y después volvemos eh, con, vol, ¿Anticipamos el tema o...? No, no anticipemos, lo hablamos en el corte A ver qué tema hablamos eh, ¿Las vías de comunicación ¿quieres decir, Marcos? Muy bien, puede comunicarse a FM Tincunaco A través del celular 1566 90 1566 90 O por internet... Por fmtinkunaco.yahoo.com.ar o www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí, ahí, ahí está, se pueden comunicar nuestros oyentes, cualquier inquietud, duda o pregunta. Es lo mismo la pregunta. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más jóvenes en acción. La ciudadanía se puede definir como el derecho y la disposición de participar en una comunidad a través de acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable con el objetivo de optimizar el bienestar público. acá en jóvenes en acción por la fm tincunaco 107 107 ah yo bueno perdón eh, 107.3 en eh, medio de borracho pues a vos parece en realidad es fm tincunaco 107.3 sí. tu voz nuestra voz ahí está bueno a vos te sale mejor la voz del locutor eh, bueno cuánto tiempo nos queda 10 minutos 8 7 no 7 minutos bien Bueno, vamos a estar hablando sobre... El organismo cobrará vida jurídica. La sede de UNASUR llevará el nombre del expresidente argentino Néstor Kirchner. Eh, acá, en este ámbito, el que va a dar las opiniones es Marco, pues yo mucho no entiendo de política y de nada. Así que va, va a estar hablando él ahora. Bueno... La ubicación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, llevará el nombre de su primer secretario general, el fallecido Néstor Kirchner. Informó este miércoles el gobierno de Ecuador que prevé que el edificio esté listo para 2012. Los cancilleres de los países eh, miembros de la agrupación se reunirán el viernes en mitad del mundo... ...en un municipio al norte del, del quinto para celebrar el nacimiento legal del organismo... ...y la colocación de la primera piedra de la sede. El acto también asistirá al presidente de Ecuador, Rafael Correa... ...así como delegaciones artísticas y culturales de los países, miembros... ...y estará abierto a la ciudadanía en general, según informó la Cancillería de Quito en un comunicado. Ecuador prevé al mes que viene las obras del edificio eh, al cual estará situado muy cerca de la línea del Ecuador... Aunque se mantendrá en el lado sur del hemisferio, eh, debería haber sido ocupado por el sucesor de Kirchner, cuya muerte, eh, por sorpresa, el año pasado eh, dejó un gran va eh, vacío en la UNASUR. Hasta ahora, las únicas candidaturas oficiales son las del actual eh, ministro venezolano de Electricidad, Ali Rodríguez y la ex-canciller colombiana María Emma Mejía. Los cancilleres tratarán este tema el viernes por la tarde en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministerios de la, organiza de la Organización que tendrá lugar en el Centro de Capacitación de la Controla eh, Contraloría de Ecuador en Mitad del Mundo. Ese día la UNASUR cobrará vida jurídica dado que el mes pasado Uruguay entregó formalmente la rectificación del Tratado Constitutivo, con lo que se cumplió el requisito de que las legislaturas de por lo menos nueve países hubieran suscrito este convenio. La UNASUR está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suran eh, Surinam, Uruguay y Venezuela. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, señaló este miércoles en una entrevista con la televisión local Ecuavisa... Que la constitución jurídica de la UNASUR servirá para integrar a toda la región, no solo en el ámbito político, sino también en infraestructura, salud, inclusión social o en el sector energético. Con la UNASUR la idea es que existan recuerdos, eh, acuerdos perdón, más globales de integración, por ejemplo, en temas legislativos de salud o de inversión, según explicó. Muy bien, ahora tu opinión Marcos. Bueno, relativamente, como decía noticia, uh, me parece bien el, el, la especie de homenaje que quieren hacer con bautizar el edificio, edificio de UNASUR con el nombre del expresidente argentino Néstor Kirchner. Uh, en realidad esto se toma no solamente como medida, eh, como medida conmemorativa, sino también como una medida política, uh, más allá de eso, por el bloque de estas naciones, que todos tienen la misma política, más o menos similar, uh, y también... Um, por estas cuestiones en las que se tomó a Néstor Kirchner como primer eh, secretario de el, este organismo recién formado, obviamente. Así es. Eh, bueno, yo igual en esto no tengo ningún tipo de opinión, así que... Eh, bueno, ahora vamos, a, vamos estos últimos minutos a hablar así muy rápidamente sobre lo que pasó el lunes. Eh, Marcos, ¿qué pasó? Claro, el... lo, que, lo que vendría a ser el principio de los festejos del Carnaval de Alegría o el Carnaval Federal de Alegría 2011 uh, que se realizó obviamente en la ciudad de Delviso de pero que tuvo una especie de previa en el límite de Delviso con la ciudad de Presidente Derqui en lo que se conoce como el Puente de los Tres Rieles que cruza el Arroyo Pinazo que limita estas dos ciudades Así es, ya eh, fue se hizo este este lunes eh, bastante interesante lo que lo que eh, pasó, ¿no? Durante la durante la perdón, durante eh, la, jornada. la jornada no me salía esa palabra, pero igual eh, te digo que al principio eh, estuvimos hablando con Estuvo, estuvieron Y se hizo una, tipo, una ronda Y estuvieron eh, hablando las distintas Organizaciones que participaban del evento Así es, eh, todas las organizaciones Y que entre ellas estaba Bueno, como siempre FM Tincunaco brindando la radio móvil Que se pudo hacer ese día Claro, Mejo, Mejo ASD Eh para había muchas más eh, también la reserva el... natural de Pilar correcto. Diario el apogeo obviamente estaba organizando todo sí palabras de alma biblioteca palabras de alma eh, biblioteca popular Paulo Freire correcto eh, quién más para, había muchísimas personas que había pero no no muchas organizaciones muchas organizaciones que no recuerdo FM del Viso también estuvo FM del Viso estuvo Andri Adriana Secha ahí participando y varios integrantes también eh, ...igual hubo... ...bastantes organizaciones... ...por lo que muchas, muchas personas fueron... No, claro, fueron... si todas colaboraron con el proyecto de... Eh, ...conectar estas dos ciudades con un puente... ...con un puente... Eh, ...obviamente de mucha mejor calidad... ...como el que está ahora... ...que, que sí. le simple, son simplemente tres rieles ferroviarios... ...que están uno al lado de otro... ...y por donde se cruza de ciudad a ciudad... ...se quiere hacer un puente de 1.80 metro con 80 de ancho... Uh, ...que cruce el Arroyo Pinazo... ...y conecte de esta manera a las ciudades... ...obviamente el puente sea peatonal... Y para algún que otro vehículo diviano como una bicicleta o una moto Así es, eh, lo que sí, como nosotros pasamos por ahí es totalmente eh, deplorable Si se puede decir el puente actual que está ahí, ¿no? Pero igual, eh, eso fue, fue un, un puente que lo hicieron las, las personas de ahí mismo Para Correcto. poder trasladarse Correcto eh, para poder, eh, poder estar conectados, ¿no? Esas dos eh, ciudades, pueblos, ciudades, se podría decir, eh, sí. localidades, ya que ahí se hace un tramo mucho más corto del viaje. Claro, es un tramo hacer. muchísimo más corto. En realidad, si uno toma el tramo cruzando el puente, o el futuro puente que, con, que conectará Delviso con el Presidente Derqui, se ahorraría 30, casi 45 minutos sí, de viaje, es. mientras... Que haciendo el viaje por la ruta y después tomando o sea cruzando Pilar y dando la vuelta en la rotonda para llegar a Ciudad del Viso es mucho, pero mucho, mucho más lejos y mucho sí, más sí. tiempo. Eh, tardás mucho más y ya, ya le decimos a la gente... Eh, en realidad el recorrido estimado estaría en unos eh, 15 a 20 minutos desde la estación de Pilar hasta la estación de Del Viso. En automóvil, claro. De la estación de Derqui, que era fácil. Correcto, de la estación de Presidente ah. Derqui hasta la estación de Viso En automóvil serían de 15 a 20 minutos si se construyera el puente, eh, obviamente, eh, para automóviles. Sí, ah, peatonalmente, sí. es, obviamente, es, si uno va caminando es más lejos. Pero en motocicleta se podría hacer al mismo tiempo, técnicamente. Sí, también se podría hacer porque las dimensiones dan para una Correcto. motocicleta. Correcto. Lo que no dan es para un automóvil, ya eso ya es demasiado. Pero. Eh, igual, bastante, aunque sea peatonal. Eh, bici, ¿Cómo se dice? Aunque sea peatonal, peatonal para vehículos livianos. Para vehículos pesados, levianos. La intención es que se esté haciendo esto, ¿no? Y más allá del puente, también se, se está queriendo hacer alrededor de ese puente una reserva natural. Una reserva ecológica, sí, sí hasta se tiene futuro nombre, de la Reserva Ecológica Pinazo. Que Así se es. está tratando de fomentar, de agarrar esas hectáreas y volverlas a un lugar de esparcimiento y también para pulmón verde de las dos ciudades. Así es, ya está, eh, digamos, previsto, ya tienen bastante cosas previstas por lo que vi y noté ese día, ¿no? Yo creo que lo de que ese día, eh, no sé, ya falta armarlo nomás. Sí, ¿no? por unas cuestiones eh, de papeleo y municipales, todavía no se ha. No se ha llevado a cabo todas estas visiones sobre el lugar, pero pronto, me imagino que pronto, dentro de, para finales de este año o principios del otro, ya habrá cosas más claras. Así es, y es eh, bastante bueno que se pueda estar implementando esto, ¿no? Ya que hay. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Bueno, se me fue la palabra, estaba por decir algo, pero bueno. Eh, el hecho es de que se vio muchísima participación, como lo dijo ese día ahí en el evento, una señora, una... una ¿podés hablar vos por favor? Sí, claro. En realidad, lo que se dio en realidad en este evento fue la integración entre los dos pueblos ah, y también la cooperación de, como estábamos a, hablando anteriormente, nuestro compañero está hablando por celular en este momento... Uh, ...anteriormente... ...las organizaciones de, de dos lados... De, ...del viso... De, de, de, ...del viso del presidente Derqui... Sí, sí. ...que se juntaron de ambos lados para... ...tratar de fomentar y... ...generar un canal de contacto... ...no solamente entre organización y organización... ...sino un canal de contacto físico... ...entre la gente a través de este puente, ¿no? Además mejoraría la calidad de vida de mucha gente que vive... ...cerca de la frontera, ...va, del límite entre estos dos partidos... ...va, partidos no... ...perdón, ciudades... Así es, bastante... ...disculpen, tuve un inconveniente con el celular pero bastante bueno lo que yo estaba tratando de, de decir en ese momento es que lo que se vio es muchísima participación de de los jóvenes de lo, de muchos muchos jóvenes se vio muchas organizaciones jóvenes se vio y eso está muy bueno que se que se vea todo eso no, no, que no se, claro, vaya, cuentos, que, tiene adelante. que valorarse eso y bueno ahora ya nos quedamos cortos de tiempo se nos fue pensamos que no íbamos a llegar pero bueno eh, ahora ya, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos estuvieron escuchando Y, y nada, eh, no sé, algún saludo que quieras Marcos dar Ya, muchísimas gracias por haber estado acá Marcos ¿eh? Un placer Bueno, eh, y también, bueno, muchísimas gracias a nuestra operadora hoy Que hizo un trabajo magnífico. excepcional, excepcional, magnífico Así que, bueno, también, también estuve acompañando a, a Sole en todo este en todo este trámite que trámite no en todo este proceso en toda esta transmisión. Transmisión así es. Y bueno, saludo muy grande a Dani Zambrana que anda por ahí afuera y bueno, yo soy Cristian Daniel La Canal y espero espero que el próximo miércoles nos vuelvan a escuchar, así que bueno, nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y esto fue todo Jóvenes en Acción.